Buenas tardes. <risa> Programa 50. Estamos de doble festejo el día de hoy. Pues triple, ¿no? Sí. <risa> sí, porque estamos vivos. No, mira, es la Virgen del Virote. <risa> ah, sí. Es. Que se apareció el 9 de febrero de 1900, digo, de 2017. Y este, la radio cumple cuatro años. Exacto. Y 50 programa. programas sí. Yo vole. De lujo. y estamos celebrando que no se ha apagado esto que no se ha apagado la luz, nosotros ya veníamos así con, casi con un ¿cómo se llaman estos? una pila no. <risa> con una pila de extra <risa> y bueno la gente anda como súper asustada con esto del asunto del apagón, que no sabemos ni dónde ni a qué horas, el maestro Beto dijo pues no que a las 6 y nada Pues yo lo siento por toda esa gente que definitivamente este cree en eso. Uh -huh. Pues sí. A ver, ya veremos de hoy en noche a ver si nos porque apagamos. Porque están más no. preocupados porque si van a ver la, la telenovela. No, exactamente, o sea, para que le apaguen. Pues sí, es que eso venía leyendo yo que que lo triste de esto es eh, hay un poco de incongruencia, te mandan a tu casa temprano por botón rojo que se supone que ahorita ya no hay. Pero llega la gente a su casa y creo yo que en lugar de platicar o leer o hacer un poco de jardinería o cocinar, no, como que todo el mundo llegó a ver la televisión, a utilizar redes sociales, entonces el incremento del gasto de energía fue muy alto, entonces también eso tiene pues, que ver. Pues hay que agradecérselos a todos. <risa> pues sí. Oiga, pues el señor Sergio Funk ya casi se va eh, a seguir trabajando en su casa, pero no queríamos que se fuera sin antes felicitarlo públicamente por estos cuatro años. Y por la aparición de la Virgen del Virote. Al aire, pues, ¿de luego? exacto. Y le trajimos un pastelito ahí, un panecito. Ah, sí, y sí se ve que le hicieron la imagen de la Virgen. Ahí se nota. Ese ya fue así, mera coincidencia ah, sí, sí. de aparición. Se llaman milagros, señora sí, Mercedes. milagros. <risa> bueno, pues ya estamos aquí. ¿Algo que agregar, señor? No, pues agradecerles desde luego a Mercedes Salazar y a Beto por todos estos 50 programas y que también este, Meche y Alejandra y Citlali Y Mariana. Eh, y Mariana tiene su programa de operación bla bla. Y claro, este hemos incrementado algunos otros dos, tres programas y esperemos que próximamente se incorporen más compas, ¿no? Sí. Sigo, sí, desde luego que agradecerle a toda la barra de programas en vivo. Sí. ¿No? A Daniel González. Bueno, a, a Kater, Guillermo Rodríguez, a Igor a a González, Ar... a Pavel Necame, sí. a Enrique Gutiérrez. Enrique. A Dani. Ah. A Daniel. Ah, a Dani. A Memo, ya dijimos a Memo. Ya. a Memo. O sea, a toda esa, esa, esa raza que, que viene y, y hace su esfuerzo y pues les gusta pues también estar aquí haciendo programas, pues a toda madre, ¿no? Este, sí. Ya cuatro años, no no no me la esperaba porque como decimos, somos líderes en el fracaso, expertos. sí, sí. Y, y ahí la llevamos, ¿no? Sí. Vamos bien, hasta ahorita vamos bien. Sí. ¿No? Pues vamos a cambiar la historia de aquí. Exacto. <risa> Dentro de cuatro estaremos platicando. Sí. ¿Eh? Pues esperemos seguir aquí. Sí, sí. sí a, a todos ustedes de veras, muchas gracias desde luego al Chuck. Ah, claro. Carlos ¿no? Rodríguez que se incorporó hace poco ya como seis meses a Poncho, a Poncho que no dejó caer, eh, que estaba en un hilo la, la radio en sí. una tablita sí, y, nos... y de repente agarró ahí. Uh -huh. No, la, las riendas y bueno. Nos motivó. Cuando menos la rimó allá a la banqueta, ¿no? Y sí. aprendimos juntos también, ahí picándole allá al programa a ver qué hacía y a qué hora Pero salió. <risa> Pero salió. Y también a este, al a, a Balanqué, sí. También ya ha estado de chico de controles, ¿sí? Sí, a, pues a toda, a toda la banda. Oye, que... todos han estado menos nosotros. <risa> Hay que estar un día ahí en un curso intensivo de chico de controles. Oye. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias, Meche Beto. Gracias por acompañarme, acompañarlos y estar aquí. Yo me tengo que retirar porque tengo mucha chamba. Adelante. Pero, pero adelante. Póngase ah, bien. Sí. Gracias, gracias. Pues ya estamos aquí, público conocedor, como cada martes. Gracias por prestarnos sus oídos. ¿De qué vamos a hablar el día bueno, de hoy? Bueno, como maestro? lo habíamos prometido la semana anterior que hicimos el programa respecto del compositor eh, boricua Tite Curet Alonso. Eh, mencionamos cómo él compuso un tema icónico que cantó la cantante cubana La Lupe en la cual se hizo famosa ella con, esa, con las composiciones las de, del maestro Tito Curet Alonso y como esta saga tiene que ver con la historia de la salsa pues dijimos bueno vamos a hablar de La Lupe que es un personaje icónico de las cantantes de la música cubana en Nueva York Sí, y la verdad es que con esa melodía que empezamos, creo que muestra mucho de su forma de ser, de su forma de interpretar. Eh, creo que si utilizas la, la imaginación, pues te creas toda una escena, ¿no? Eh, una voz de una mujer bastante fuerte, bastante extrovertida, eh, que dicen por ahí que en la vida real era todo lo contrario. O sea, realmente al subirse al escenario, ella interpretaba un papel... Y, y en la vida real dicen que era... Muy dulce, muy amable, introvertida, muy tierna, entonces vamos a irlo el descubriendo. el tenía un desparpajo para interpretar las melodías, ¿no? Que era lo que llamaba la atención a las personas. Bastante, y, y yo pienso que sí le, le era un poquito de, de actuación, pero también lo que a ella le tocó sufrir como mujer desde uh -huh. pequeña, pues creo que era como la mejor oportunidad para sacarlo. Uh -huh. Entonces, pues ahí donde podía hacer muchas cosas y la gente pagaba... Por ir a ver esas cosas, pues... Pues ya las ejecutaba. Qué suerte, ¿no? La verdad que sí. Pues el día de hoy le pusimos Historia de la Salsa 3, La Lupe o Lupe La Loca, que también tenía otros sobrenombres, que era Gigi. Gigi, ajá. Ajá, que era... Un grito. ¿Mande? Un grito qué. Un grito, algo así. Era también la reina de la música latina. Eh, otro, ¿Qué otro tenía? Ay, no me acuerdo ahorita, pero en un ratito se los decimos Pero sí tenía varios sobrenombres Pero al final de cuentas era La Lupe, Lupe, cubana ¿Sí? Su nombre completo era Guadalupe Victoria Jolly Raymond Nació en un barrio pobre De Santiago de Cuba El 23 de diciembre de 1933 Y falleció El 29 de febrero de 1992 En el Bronx, allá en Nueva York La apodaban, ah, miren, aquí está, la apodaban la reina de la canción latina, Gigi, eh, la Lupe, Lupe la Loca, y ya en inglés, The King of the Latin Soul. Uh -huh. Entonces, cantó muchísimos ritmos, era reina del bolero, ¿El bolero? los interpretaba, aquí les traemos un ejemplo, uh -huh tremendamente, un sentimiento magnífico, uh -huh. cantaba salsa, cantó con Tito Puente, con Mongo Santa María, con Mongo que fue su primer ah. eh, descubridor, uh -huh. llamar, por llamarle de alguna forma, eh, cantaba guaracha también, entonces el rock and roll, rock and cuando roll. tuvo que salir del mundo de la salsa Y la verdad es que todos son buenísimos. Tenía una forma de interpretar buenísima, aun a pesar que hubo eh, burlas por parte de algunas personas, ya cuando cambió de ritmos, decían que, que no, o sea, que, que estaba fingiendo. Uh -huh. Pero bueno, eh, sus padres fueron Tirso Joli y Paula Reina. Cuando ellos se separan, se tiene que ir a vivir con su padre y su madrastra. Que dicen que esa madrastra era tal como la de los cuentos, mala, mala. Ahí dicen que sufrió ella muchísimo, que la maltrataba tremendamente. Y pues bueno, le tocó vivir eso de pequeña, ¿no? Siempre le gustó esta onda del... Del canto. Del canto, de la interpretación, pero... Cuando ella platicaba de muy pequeña este tipo de gustos en su casa, pues la madrastra pa, pa, le decía que no, ¿verdad? Que calladita se veía más bonita. Pero a mediados de los cincuentas, alguien la motiva y se va a ella a un concurso radiofónico para aficionados que ganó. En ese entonces, ella eh, interpretaba... no, interpretaba no... Eh, ¿Cómo se dice cuando le copias imitaba. a alguien? imitaba a Olga Guillot Olga ah. Y gracias a eso, a, a esa manera tan fuerte también de interpretar, pues ganó el concurso. Entonces, ella tenía muchísimo miedo de que cuando llegara a su casa, pues su papá le iba a poner ahí unos buenos... Eh, le iba a aplicar una terapia. Exactamente, para que entendiera que no era por ahí. Dice, su padre era un obrero de Bacardí. Él Aceptó la vocación de su hija con la única condición de que estudiara en la normal de maestros en La Habana. Entonces, se cambian y ella le cumple a su papá el, el gusto, el capricho de estudiar y se gradúa como maestra. Como educadora. Exactamente. Ya que se gradúa, se casa con el músico Eulogio Yoyo -Yo Reyes con quien también se inició profesionalmente, ya en, la, en esto de la cantada, en un trío llamado Tropicuba. Tropicuba. Ahí te va, ahí empieza, o sea, ya tenía el sufrimiento de niño. La niña. tragedia. Exacto, y aquí empieza la tragedia ya mayor, ya crecidita. Ese trío estaba formado por Jojo, por la Lupe y otra chica que le apodaban Tina, o se uh -huh. llamaba Tina, la verdad, no sé. Mujer por la cual Jojo dejó a la Lupe. Uh -huh. o sea, la tragedia, ¿no? la bolero, tragedia. ¿no? Como decía Tite, el bolero. ¿sugue? Comienza en la tragedia o en el amor. En el amor. Cuando inicia o cuando termina. Exacto. Pero nunca en el punto medio. No, jamás. Entonces, ¿qué pasa? Que la Lupe se encuentra a Tina y a Yoyo, pues ahí como que en paños menores, entonces se arma un arruendazo tremendo porque están en el lugar donde ellos tocaban. Uh -huh. Este lugar se llamaba La Red. Uh -huh. Entonces están ahí y, y pues salen todos corriendo y al grita rápido necesitamos ayuda pues porque ya estaban iniciando los golpes entonces Ajá. no pues ya te imaginarás no cómo se puso aquello eh, fíjate que lupe no era una mujer muy bonita físicamente de hecho ella hace un comentario que, que a ella nunca le gustaba su nariz entonces que de repente intentaba como taparse la nariz no pero pues aún así creo que este señor se pasó Ajá. lo acusan también de que hubo golpes Entonces, pues, bastante feo, ¿no? Digo, para iniciar la noche estamos ya como que muy trágicos, ¿no? Sí. Pero ¿te parece que escuchamos otra canción ver, pues, o, o me quieres comentar no, algo no, antes? No, vamos a ver ahorita el contexto histórico donde se desarrolla la Lupe después de la melodía. Y Ay. hablando de Bacardí, es muy importante también el Ron Bacardí. <risa> sí. Comercialote, ¿eh? Sí. Pues mira, para, para que empecemos con esto de que cómo ella se transformaba dentro del escenario y, y por medio de sus canciones pues les dejaba saber a estos hombres que la maltrataban pues de que ella no se iba a quedar así, que mm. esto no era tan fácil. Vamos a escuchar una canción que se llama Con el Diablo en el, con cuerpo". el cuerpo. ¿Sale? ¡Avanti! <risa> Hoy tengo el diablo en el cuerpo, me abraza la fiebre de tu amor, hoy me atormenta el consuelo, me abraza la fiebre con ardor, este delirio por ti, me consume, me fatiga y emborracha a la vez. o no maestro? Sí. La verdad es que sí. sí. Pero bueno, a mí me encanta, la verdad es que duré desde el martes pasado hasta hoy viendo sus videos y, y, y cómo es que interpretaba y, y la verdad es que cuando escuchas esta canción es realmente como ella se imaginaba, ¿no? O, o el producto que vendía si lo quieres ver sí, así, sí. pero ¿qué tal le funcionaba? Desde luego Dicen por ahí que ella comenzó a, a, a agarrar como esta forma de Interpreta. interpretar Entre Primero fue como manotear, jalarse el cabello, hacer movimientos con el cuerpo Del mismo yoyo -yo del que fue su esposo mm. Pero que ya después pues salió esto de quitarse la peluca, aventar zapatos, quitarse la ropa Pegarle a los músicos Ah, esa es otro, otra historia Eh... Fíjate que de sus principales inspiraciones siempre fueron Olga Guillot, como ya lo mencionamos, Lola Flores, la española. La faraona. Exacto, y Edith Piaf. Uh -huh. Y hay quien sí dice que era el conjunto de las tres mujeres más una locura extra. De hecho, sí, la voz de Edith Piaf, sí, sí lo cansas a notar un poco ahí los tonos ¿no? de la voz. Sí, Ajá. cómo no. La cantante francesa. Sí. Pues así, maestro. Perfecto. Bueno, ahorita yo quisiera ponernos en contexto de cómo eh, este, este tipo de cantantes surgieron en La Habana. Uh -huh. en, la, en la época, estamos hablando de los años 50. Sí. Eh, donde La Habana era como el, el gran centro de diversión de los norteamericanos. Ay, y vaya que sí. Eh, los que conocieron en La Habana en ese entonces, eh, el, la vida nocturna entre diversión, bares, o sea, en una cuadra podía haber 40 centros nocturnos, 30, sí. 40 en una cuadra. Entonces, la persona que le tocó ver esa vida en La Habana, y después en, dicen que no hay nada que se le parezca, ni siquiera la ciudad de Nueva York, ni no. Las Vegas, no. que era una onda tremenda. Pero todo ese boom eh, que creció muy fuerte en, en, en Habana tenía que ver con, con, con los norteamericanos. Hay que recordar que eh, cuando los norteamericanos, los puritanos en Estados Unidos en los años 20 prohibieron el alcohol. Cuando se ha prohibido algún tipo de... En este caso el alcohol o las drogas siempre se generan eh, mafias, ¿no? En este caso sí. eh, comenzaron a surgir las mafias del licor en, las, en varios eh, Ciudades y las principales mafias eran las mafias italianas uh -huh. y, las y los judíos. Ah, también. Exactamente. Entonces, como en Estados Unidos estaba prohibido eh, producir alcohol y venderlo, uh -huh. pues los mafiosos comenzaron a producir alcohol fuera de las fronteras de Estados Unidos uh -huh. y son muy conocidas en México, pues en Juárez, la producción de whisky y también en Matamoros. Pero en la isla, lo que se producía, un, un licor que era barato, que era para la gente humilde, que era el ron de caña, ah, okay. en ese entonces era muy, hasta la fecha era muy conocido una marca uh -huh. de ron de unos eh, emigrantes eh, catalanes de Barcelona, que era el ron Bacardi, ah, justo por justo eso, justo cuando estaban hablando ahí que, <risa> sí. que el, el papá de, de, de la Lupe trabajaba en la empresa ron Bacardi, sí, Entonces, los, los mafiosos pues, eh, transportaban el licor a Estados Unidos. Uh -huh. pues, imagínate, tenían un gran, una ganancia tremenda porque allá lo vendían de manera ilegal. Pero luego, ¿qué hacían con el dinero? Como sucede ahorita, ¿no? Entonces, lo regresaban a la isla y comenzaron a desarrollar todo, todo lo que es la industria de los casinos y los hoteles. Okay. Porque tenían muchísimo dinero. Y no dónde meterlo. Dónde meterlo. Y aparte, tenía que ver que era, era el lugar de, de... Estamos hablando de que parece... De, de Miami a la isla son como 150 kilómetros, 140 kilómetros. Mm. Están ahí casi, casi se divisan de se lado a lado. Se alcanzan a ver de Ajá. isla a isla. Entonces lo, los mafiosos eh, icónicos en aquel entonces que era Lucky Luciano, el famosísimo de los gánster de Al Capone, uh -huh. de, de la serie de Los Intocables. Uh -huh. Lucky Luciano y Meyer Lasky, el judío. Uh -huh. Ellos eran los que controlaban literalmente todos los casinos y los hoteles. Porque ellos, te imaginarás que ellos llevaban licor barato, lo vendían en Estados Unidos, pero todas las ganancias no las podían lavar en, en Estados en Unidos Estados, que porque regresarlo. era, si por la provisión de los puritanos ellos comenzaron a, a, a todo ese lavado de dinero, lo regresaron y luego a la isla y comenzaron a ser un paraíso. Claro, que después hacía que Estados Unidos viniera acá, ¿no? Exactamente, de hecho ahorita lo vemos nosotros con los, con los llamados Spring Breakers aquí en México, que es exactamente eso, como ellos tienen una serie de prohibiciones en Norteamérica, pues aquí vienen y se revientan, tú los ves en las playas de Cancún o aquí en Vallarta, pues hacían exactamente lo mismo en La Habana. Pero en no, Havana. no es nada más, en, en, actualmente no es nada más en Estados Unidos, ¿no? También los que vienen de Europa. sí. Entonces, ahí se generó todo un, un, todo un boom de... Había muchos recursos, uh -huh. había mucha vida nocturna, nocturna. Y en esos, en esos cabarets, pues, actuaban y había mucho trabajo para esos músicos, ¿no? Sí, de hecho. El, el problema de, de cuando tuvieron que emigrar fue a raíz de la Revolución Cubana en el 59. Sí. Que fue cuando, cuando entra el triunfo de la Revolución Cubana, donde, pues, todo eso comienza a decaer porque pues por consecuencias lógicas, ¿no? Sí. De hecho ahí en en esa época la Lupe tuvo muchos seguidores famosos como hace Rito comentaba Sergio, Pablo Picasso, el pintor catalán, eh, el, eh, los franceses como Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir sí. porque ellos comenzaron a llegar a la isla porque tenían cierta simpatía por el movimiento revolucionario de la isla sí y, y de rebote les tocó conocer Ajá. a la Lupe de hecho hay comentarios muy chistosos porque dicen que en las piernas de ellos llegaron a caer desde las joyas hasta los zapatos hasta los sostenes de la Lupe entonces sí. ellos se iban fascinados sí <risa> hablaban también de Ernest Hemingway, el premio Nobel Ajá. porque Erles hay que recordar que Hemingway eh, vivía en Cuba, de hecho, su libro con el que ganó el premio Nobel, que es El, el Viejo y el Mar, está como basado en un, en un pescador cubano. Ah, ok. Y es Williams también, o sea, hubo grandes como personalidades que sí. se vieron impactados por la voz de la, de la Lupe que le iban a ver a un, a un bar o a un casino o cabaret no tan grande que de la red. Que, que fíjate, pasa una cosa muy chistosa, eh, comienzan la, las señoras de sociedad en esos tiempos a verla en la televisión... Eh, a escucharla en la radio y ellas, su concepto es que no era una mujer propia. Entonces, en el momento en que ella aparecía en televisión, las señoras apagaban los televisores o los señores eh, les decían a las esposas que eso no era un buen ejemplo, entonces eh. les apagaban la, los televisores y las radios. Entonces, es chistoso porque ahí como... Eh, los, los, le, los contrarios, sí. ¿no? Que la gente de ahí mismo de Cuba, que no sé, muy recatada, eh, no la querían ver, pero venían todos estos extranjeros Ajá. que estaban calificados como muy cultos y que eran intelectuales y ellos venían a admirarla. Entonces pasa lo de siempre, ¿no? Que lo de tu casa nunca te, te tome en cuenta, ¿no? Y te rechazan. De hecho, Simón de Beauvoir, un ícono de la, de la liberación femenina, ¿no? De las representantes, todo ese, de los sí. derechos de las mujeres, todo ese rollo. Pero qué te parece si escuchamos otra. Ay, sí, yo quisiera que escucharan. Todas sus canciones, pero la verdad es que es buenísima. Eh, vamos a escuchar una que es de sus mega eh, banderas, que siempre tocaba en todas las canciones, que la hizo muy, muy famosa. Y que hay gente que, que dice que hasta la fecha, cada vez que escuchan esta canción, le encuentran algo nuevo. Ya tú me platicarás cuando volvamos. Se llama ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? que no hay en la vida otro amor como mi amor que no te di que pudiera en tus manos poner y aunque quise robarme la luz No puedo ser Hoy me pides tú eso es, es así como para bailar de cachetito. Sí, ese bolerito du duro. Por cierto, saludos y espero que hayan aprovechado la canción para bailar de cachetito a Rodrigo y a Liz. Ojalá. Esperemos, hay que nos platiquen si, si, si le, lo hicieron o no. Si lo hicieron, si no lo hicieron bien. Si no lo esperamos <risa> mañana, lo esperamos en la clase de mañana, en la eh, academia. Ojalá, ahí ya les decimos cómo se baila de cachetito. <risa> Pero fíjate, nos emocionamos tanto con los boleros de la Lupe que nos olvidamos de los patrocinadores. Es cierto, antes eh, George no me ha hablado aquí para quejarse. Eh, ah, mira, nos están diciendo que esa canción de ahorita, que su voz, wow. Buaja, que les... vale. Es que, eh, la verdad es que fue difícil otra vez el, el escoger solamente algunas canciones, ¿no? Para traer, porque... Es tan diverso el mundo musical que ella grabó. Ritmos. ¿sí? sí, entonces, bueno, tratamos de, de traer así como poquito de cada cosa, ¿no? Pero bueno, eh, ahí va, patrocinadores, alimentos veganos. Isis. Isis, que ya debe tener un ratillo ahí sí. atendiendo eh, a todos los clientes. Que no se desesperen, los brownies ya van en camino. Sí, terminamos el programa y los brownies llegan para allá. Exacto. <risa> Tranquilos. Granola Gourmet. Que es quien hace los brownies. Exacto, claro, con mucha calidad. Galletita de cacahuate, galleta de, bicolor, vainilla de chocolate. Sí, y recuerden que una de las cosas maravillosas de, de Granola Gourmet es que tenemos... Eh, versiones veganas y versiones tradicionales. Mm. Nosotros le llamamos tradicionales a las que tienen huevo, mantequilla, leche, en su caso, ¿no? Y las veganas es respetando a las personas que no comen este tipo de alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay que probar, hay que probar. La rueda cartonera, sí. que Sergio. es donde estamos actualmente. Sergio. Sergio Fon, la radio ya cumple cuatro años, al inicio lo estuvimos mencionando. Sí. Y aquí en la librería La Rueda, aquí en el barrio chino de Guadalajara, en el Chinatown. Que ahorita huele a café, huele a libros y huele a panecito marmoleado. Exacto. ¡Ah, qué rico cumplir cuatro años! Ok, y precisamente nos vamos hasta el mercado de abastos. Con los rudos del mercado. El señor Rogelio Hurtado, Hurtado y Hugo Barrera. Que están ahí atendiéndolos en frutas y verduras finas y selectas. Calle 10, número 21, en la central de Abastos. Y recuerden que tienen servicio para el buen Rodrigo. Y Liz. Y Liz. Ellos se encargan de hacerle sus pedidos para que les lleven hasta su casita. Exacto. Con la contingencia o nomás porque no quieren transitar hacia el mercado. No, porque no tienes chance. Pues también la gente que va a su trabajo y quiere fruta de primera, verdura de primera, pues... Ellos se lo llevan a su casa. Falta con de mucho, confianza. Con muchas ganas y con mucho amor. <risa> sí. Y eh, un cafecito que nos falta también que se llama Primero Café y luego el existe. café del barrio por el sur de la ciudad, López de Legazpi e Isla Trinidad. Ahí lo están esperando. Están desde las 7 de la mañana hasta bueno, en, en la, la contingencia 11, hasta ¿no? las 11 de la noche, ¿sí? Pero ya no estamos en contingencia o No, sí? ya no. Se supone antes este, cerraban a las 10 antes de que de este nuevo Y ahorita como a las 11? Como a las 11 de la noche exactamente. Digo, la verdad es que qué padre que pueda uno llegar a esos lugares y esté abierto tan tarde, pero también los trabajadores necesitan descanso, o sea, no hay que ser así tan, tan crueles, ¿no? ¿Por qué cierran tan temprano? No, pobrecillos, pues es que se avientan todo el turno, ¿no? Entonces... No, hay dos turnos. ¿Hay dos? Sí. Ah, no, entonces sí que cierran tarde. De hecho, ahí <risa> tienen tisanas de, uff, infinidad de tisanas, ¿eh? Sí. Café, chocolate chilaquiles huevitos al gusto te de que no, nomás los desayunas por la mañana, no, si tú quieres ahorita llegar a pedir chilaquiles con huevitos con jamón, sin problemas te los hacen es que normalmente en todos lados tienen un buffet de desayunos Un buffet de comidas y un buffet de cena, si es que tienen los tres. Sí, bueno, pero, no buffet, pero, en, sino en la carta. La carta, pero primero que avise que él no reprime a nadie, ni restringe a nadie. Pues qué bueno, porque sí, a veces se le antojan a uno chilaquiles por la noche. Exacto, unos, y no está uno embarazado. un sin problema. Bueno, eso es como más común, ¿no? En, sí, sí, mañana sí. o noche, pero sí, la verdad es que sí, está muy rico... Vayan, ya la próxima semana sí les vamos a tener eh, ya cumplida esa sorpresa a los patrocinadores. Carlos nos dijo que hoy no, que no estaba bien hecho, entonces pues bueno, lo tenemos que volver a hacer. Sí, pero estamos haciendo <risa> nuestros pininos para hacer los comerciales así bien hechos. Sí, esperemos que nos queden bonitos. Y ya que Carlos nos diga que sí. <risa> no, Carlos es un chico bastante lindo, la verdad es que sí. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Es un pequeño, tiene 17 años, pero... Es un Ay, no es cierto. <risa> pero es, ¿el que maestro, el genio? Eh, sí, de la 5G. No sé si tenga un genio, pero bueno, bueno. <risa> sí, a nosotros siempre nos ha tratado muy bien. Sí. Pues sigamos maestro, ya que saludamos a los patrocinadores. Bueno, est ahí estamos hablando, estuvimos hablando ahorita de, de la estancia de la Lupe en de su desarrollo en la isla, ¿no? Cuando todavía no emigra a la ciudad de Nueva York. Ella emigra primero a México a raíz de la revolución del, en el 59, de la revolución cubana, comienza a haber una serie de cambios eh, eh, hacia, hacia los, por lógico, ¿no? a los casinos, a toda la zona de, de los cabarets en la isla. Uh -huh. Entonces, eh, ellos comienzan a tener una cierta restricción y a señalarlos por, por ser una especie de representantes de, del imperialismo yankee y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el, parece que en el 62, ella es, viaja a la Ciudad de México Y de, de la Ciudad de México viaja a la Ciudad de Nueva York. Sí. Evidentemente a López ya la conocían, pues, pero ella no había tenido es, esa onda de viajar a, hacia la Ciudad de Nueva York. De hecho, perdón, ella tiene que salir, pues, como otros muchos que, que tuvieron que salir de Cuba. Sí. Y se van a Nueva York porque ella hace una parada antes aquí en México. No México. Pero tampoco encajaba aquí en México. Uh -huh. Por eso es que se va para allá. Uh -huh. ¿No? Perdón, maestro, lo interrumpí. Pues, allá... Quien la, quien la impulsa o la contacta era el, el, el, el percusionista cubano Mongo Santa María. Sí. Fue con quien tuvo el, el contacto ahí en la isla. Y fueron los inicios. Era, hay que recordar que era el, el inicio del movimiento de la salsa, ¿no? Sí. Fíjate que ahí hay una eh, una pequeña anécdota. Mucha gente decía que ella y Celia eran muy buenas amigas. Hay quien dice que no que eran enemigas, entonces yo caché un pedacito de entrevista que le hacen a Celia y ella dice que Mongo la mandó a su casa, uh -huh. a la Lupe, la hizo llegar a la casa de Celia con una nota que, donde le pedía que por favor la recibiera, uh -huh. y, y ya de ahí pues iba a comenzar todo este que ella le pedía pues que, que, que interviniera para que la Lupe pudiera eh, llegar a, a, a ser parte, ¿no?, uh -huh. ¿Quién sabe si serían hecho, amigas o no? Yo creo que no, por algo que vamos a comentar después. Bueno, de hecho, el, el primero, el, con la primera persona que graba, de hecho, es con Mongo, ¿no? Entonces, ¿Sí? no sé si traigamos alguna melodía con Mongo, la verdad, no. Hay aquí la, la, la genia de las selección es Meche. Ajá. Pero, bueno, básicamente en el mundo de, de, del movimiento de la música latina en Nueva York, el quien la inicia o, o les recibe apoyo es eh, inicialmente de Mongo Santa María, uh -huh. que esperemos poco a poco vamos a ir viendo la historia de la salsa, después hacer un programa cerca de Mongo, y eh, donde despegó de plano también de manera muy significativa fue cuando comenzó a trabajar con Tito Puente, ah, el sí. timbalero. Se la fueron robando, sí, o sea, sí. fue, fue chistoso, ¿no? Yo, yo, la corre del trío eh, que tenían. En La Habana. Ajá, la, la corre de ahí porque le pone los cuernos con Tina. Uh -huh. Entonces, ella se va con Mongo. Con Mongo. Pero después ella deja Mongo para irse con Tito Puente. A Tito Puente. Entonces, bueno, la vida es esto, ¿no? De ya no me sirves, ahora me voy con otro sí. y así, ¿no? La verdad es que estuvo fea esa parte, pero bueno, gracias a eso logró ser quien, quien era, ¿no? sí. No sé, la verdad es que me pusiste a buscar, no sé cuál canción, eso no investigué. Ah, bueno, cuál si no, no, no era... tengo tarea. <risas> Con Mongo. Eh, o tú dime, a ver, de las que traemos, tú sabes cuál... Bueno, ahorita no es que no, no canso ni a leer <risa> uy <risa> bueno, se me olvidaron bueno, los lentes al maestro es, es que el asunto es que ahí estaba cuando estaba el mundo, el crecimiento de lo que hoy conocemos como la salsa en la ciudad de Nueva York uh -huh. porque acuérdense que después de la revolución cubana hubo un corte pues ¿no? De, de los de la música en Cuba porque ya no hubo tal proyección por el bloqueo sí. entonces se desarrolla en la ciudad de Nueva York ahora lo que ahora conocemos comercialmente como el género de la salsa sí. y Lupe estuvo ahí presente eh, Ellas grabaron para el sello Tico, que tiene que ver un, un sello... Que tenía que ver con la Fania, ¿no? Uh, no precisamente, porque la Fania después, eh, el, el, el creador o el iniciador que fue Johnny Pacheco. Sí. El dominicano. Fusionaron varios pequeños sellos disqueros. Sí. Ellos comenzaron a reclutar a, a las estrellas de cada una de las disqueras. Sí. Pero parece que la Lupe queda fuera porque la, la Fanny ya tenía firmada a Celia. A Celia Cruz. Entonces... Pero se me está adelantando, maestro. No, pues... Vamos primero a escuchar una canción. Bueno. ¿Sabes qué? Bueno, ya sé, vamos a escuchar la de la Tirana. A, a ver, ver ¿eh? a ti te gusta, pero ¿por qué te gusta esa canción? Porque está tremenda. No, pero eh. aparte, ¿esta canción quién se la hizo? No, esa, a ver, platícamela tú. Pues Tite, ¿no? Sí. Tite, que fue de quien platicamos la semana pasada, dijimos que hubo dos canciones tremendas que fueron las que despuntaron la. Eh, puro teatro. El estrellato de, de Tite como escritor, como autor de canciones. Y de Lupe como cantante. Exactamente, que fueron una pareja tremenda eh, y que fueron estas canciones, La Tirana y Puro Teatro. Entonces, puro teatro. vamos a escuchar La Tirana. ¿Sale? Según tu punt de vista, yo soy la mala vampireza en tu novela, ja, la gran tirana. Los comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios según tu punto de vista Salió ganando. ganando que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando ya volvimos estamos aquí muertos de la risa porque ya empezamos a repartir ese pastelito eh, marmoleado que trajimos el día de hoy Y que la canción <ríe> agarró al buen chak comiendo. No, y también al buen Miguel, tenemos un compañero aquí cubano, aquí en la ahorita que está con nosotros. Ah, sí, dice Entonces, que está rico está, el panecito. El panecito. Viva Cuba, la verdad es que ah, nosotros sí. tenemos lazos muy bonitos con Cuba. Entonces, mira, sin querer, llegó Miguel al programa. Gracias José Miguel. Miguel. <ríe> ok, pues maestro, fíjate que... Eh, Hay varias anécdotas, digo, como siempre, y bien lo mencionaste tú, que siempre nos hace falta tiempo, pero eh, había personas que decían de la Lupe que siempre sobre la tarima ella se arrancaba la peluca, le pegaba al pianista. Hay una anécdota que yo te quiero platicar, que ella llega a tocar a un... Eh, a un barcito, digamos, a un pues lugar, ¿no? Donde había esta clase de espectáculos, y el pianista platica que ella entra y le, él le pregunta que qué canción van a interpretar. Ah, no, pues tal. Ah, muy bien. Eh, era la primera noche. Oye, ¿y sabes en qué nota la vas a tocar? A cantar. Sí, claro, en esta. Y que él se sorprendió, dijo, wow, es la primera que sabe. Dice, porque normalmente le preguntas a los cantantes y no tienen ni idea, Ajá. ¿no? Ya sea que te digan, sígueme o, o ahí le voy entonando. Y ella sí sabía. Entonces eh, él acomoda ya todo, comienza a tocar y la Lupe no cantaba. Entonces otra vez comienza a tocar y la Lupe no cantaba. Entonces que él ¿Es estaba, un chiste, ¿o qué? <risas> que él estaba ya muy nervioso que decía bueno es un juego, es una broma o okay, qué no. Le pregunta y le dice es que no lo siento. En cuanto yo sienta que tú lo estás tocando como yo necesito, entonces comienzo a cantar. Bueno pues resulta que comienza a cantar la Lupe, ¿no? Y el otro descansó por fin. Llega un momento donde ella se prende tanto en la melodía que él, él le pregunta a la persona que lo está entrevistando, ¿tú has visto cómo es que le dan a los caballos el, el azote así en el, en el... el lomo. Ajá, para que corran más fuerte. Dice, pues así me daba la lupa en la espalda, yo me sentía caballo. Dice, y la cosa es que los otros músicos estaban muertos de la risa de ver cómo es que la trata lo trataba, ¿no? Mm y de repente pasa de esos eh, jalones o azotes en la espalda a golpearlo, mm. entonces que él decía, pero ¿qué está pasando? Y todos los músicos, y él pensaba que cuando la canción terminara, pues los iban a buchar, sí. o que la gente iba a decir que, que era eso, ¿no? Que era maltrato, o sea, él como que pedía que alguien lo defendiera, ¿no? Termina la canción y la gente aplaude casi de pie. Dice, era una emoción por las personas, ese aplauso que él dijo, bueno, si el éxito de esto se trata de golpearme, sí, acepto, aquí, ¿no? Sí, no por pasa, aquí va. Vale, sí. Exacto, no pasa nada, ¿no? Y hay otra anécdota muy chistosa. Decían que ella siempre terminaba desmayándose mm. en sus conciertos, en los teatros. En ese entonces los conciertos Ajá. se daban en teatros, ¿no? Entonces, había dos músicos que ya le tenían como medido el momento. El agua. Exacto, en donde ella se iba a desmayar y alcanzaban a llegar por ella y ya la dejaban en el piso muy despacio y echaban aire y todo el rollo. Hubo una vez donde ella se desmaya antes de tiempo uh -huh. y en lugar de que ellos alcancen a llegar a detenerla, ¡pa! se escucha, ¿no? En el... En la tarima. Exacto. Y, y pues todos unos entre que se rieron, otros se asustaron, ella terminó haciendo todo el show de que estaba desmayada, pero cuando el show termina, te imaginarás el regañadón que les puso, ¿qué les pasa? ¿por qué no están pendientes? Y que ellos le dijeron no. Fue tu problema porque tú te tiraste antes. ¿Por qué no nos esperas? Uh -huh. Entonces, bueno, era entre la broma, entre que la gente creía que sí se poseía al momento de estar cantando porque era santera. Sí. Entonces, bueno, son anécdotas chistosas, ¿no? Con sus músicos, pero, pero bueno, no quise dejar pasar uh -huh. eso porque a mí me pareció bastante gracioso, ¿no? ¿Vamos a escuchar otra? Pues no sé. No, pues... platícame ahora sí lo de Tico Records. Ah, bueno, es que la, eh, recordemos que La Fania es, eh, fue una idea de, de, del el músico dominicano Johnny Pacheco y de del, que sería abogado it, italiano John Masushi, uh -huh. y crearon La Fania, ¿no? Entonces eh, absorbieron todos esos pequeños como disqueras, entonces cuando La Fania ya había firmado a a Celia, entonces la Lupe queda fuera, ¿no? Ella creía que ella iba a ser que la yo, poderosa porque ahí, ella estaba trabajando ¿no? con Tito, entonces de hecho sí. Tito, Tito se va con la Fania y eh, queda... ¿En trabajar, el aire? Y, no, y, y, y Tito comienza a trabajar pues con Celia. Ah, sí, claro. Entonces ella se queda en el aire y de hecho hay una melodía que creo que ahí la traes, uh -huh. que tiene que ver con Tito. Esa sí me la sé, maestro. A ver. Pregúntame las que me sé, por Pregúnteme. favor. Pregúnteme. <risa> Fíjate que de hecho dicen, o sea, que de ahí vino la, decaden la decadencia de la Lupe, uh -huh. porque ella a muy pronto tiempo de haber comenzado como artista... Compra un teatro y luego compró un bar y... O sea, sí tenía recursos La casa de Rodolfo Valentín. Sí, ajá. pero nunca supo cómo manejarlo. Mm. Como que no hubo quien le dijera, guarda tantito, mi reina, porque a lo mejor no toda la vida va a ser así, ¿no? Mm -hmm. Y efectivamente, y esto se juntó a que su segundo esposo, que fue un esposo que realmente ella se compró, mm. que ya era un tipo bien parecido y todo, ella le dijo... Papacito, tu trabajo es ser mi esposo. Uh -huh. Yo me encargo de mantenerte. Mira qué buen, qué bien. <risa> sí, lástima, lástima. Entonces, eh, él tenía una enfermedad, él era esquizofrénico, uh -huh. y pues ella se hizo cargo de, de todo el gasto médico, pero pues ya no le alcanzaron todas las uh -huh. casitas que tenía, y pues bueno, pero... Sí, le hizo una cancioncita Le cantó una cancioncita Y a Tito Puente sí. Que está bastante divertida Escúchenla Se llama Oriente, Oriente. Disfrútenla Pues estoy, Ustedes disculpen, pero yo andaba comiendo pastel y bailando. Pero el programa 50. Sí, estamos. La verdad es que el festejo está completito. Ajá. Música muy buena. Ya vino Sergio Funk. Tenemos panecito. Y cafecito. Y música. Y un mega programa. Ajá. Pues, ¿qué más, maestro? Pues. Ya casi nos terminamos el programa. Es que a no le terminó, no terminó muy bien. No. De hecho, en, en, al final a mí me tocó ver videos donde estaba cantando música religiosa, Aparece, como tipo gospel, ¿no? Parece que en los ochentas, bueno, lo que pasa es que hubo una época donde ella fue santera, uh -huh. pero yo pienso que ahí hubo un poco de truco, porque resulta que le mandan llamar de Nueva York, gente muy poderosa que se movía allá en esto del, de de esto es santerismo Ajá. se dice y ellos deciden que ella debía ser santera, Ajá. entonces ella le tuvo que invertir, no era gratis Ajá. y bueno eh, se convierte, pero dicen que a finales de los ochentas Se convierte ella al cristianismo y ya grabó solamente eh, discos con música religiosa eh, y andaba dando pláticas y todo esto. De hecho, hubo un pequeño pleito con una persona de una estación de televisión donde ella se había presentado antes, cuando era la Lupe que cantaba otro tipo de canciones. Eh, la quiere traer eh, él al programa y ella le dice que no. Que ella ya no va a ese tipo de estaciones donde, de televisoras ni estaciones de radio, donde no se toque música que no sea de religión. Uh -huh. Entonces el conductor dice, pero se si me solicitaron la entrevista, yo uh -huh. no fui y la pedí, pero ella dijo que no. Y de hecho en ese programa es donde ella jura y perjura que ella no consumió drogas jamás, uh -huh. pero hay quien dice que sí. Pues imagínate en La Habana, en aquel entonces. De hecho, en ese entonces fue cuando comenzó a entrar muy fuerte a la cocaína por medio sí. de las mafias italianas y la mafia judía. Ah, en esto de la coca, fíjate que a ella la acusan que mientras que está cantando... Eh, ya ves que te decía yo que se tapaba la nariz uh -huh. Ah, es que mucha gente decía que era como una clave uh -huh. Que ellos, eh, que ella pasaba a sus fans uh -huh. Donde les decía que sí, o sea que hacía como la indicación de una raya de coca uh -huh. eh, Y muchos la acusaban de eso Entonces uh -huh. la verdad es que pueden haber sido muchos chismes, Pero... ¿no? Pero bueno, pues vamos a terminar con una gran canción No sin antes agradecer A nuestro pello, bello público. Sí, al, al Shaq. Claro, que está comiendo pan, panecito también. No nos podía ni dar los tiempos porque estaba... Se le atragantó. <risa> sí. Vamos a terminar con una canción que en su disco aparece como... Ándale, ya se me olvidó, pero ahorita les digo. En su disco está... En, con el tema Como Acostumbro uh -huh. Que es una canción conocida Por todos, es una muy buena eh, Forma de interpretar Esta canción, ahí se nota cómo es que ella hablaba inglés También uh -huh. muy bien, eso faltó que nos Platicara, sí, maestro, sí. pero bueno, luego uh -huh. Nos lo menciona, ¿sale? Pues vámonos Por hoy, y vamos a terminar con esta canción Un abrazo, saludos Y gracias por hacer nos esto posible. Nos escuchamos el próximo martes En el 51 ¡Au! Desperté Y te busqué, te acaricié como acostumbro. Tú sin volverte a mirar, ni siquiera hablar, como acostumbras. Yo casi sin querer tu pelo sé como acostumbro. Tú Volviste a dormir como costumarás, como acostumbro, todos los días voy a fingir, a sonreír, como acostumbro, voy a llorar. Después, el zon zet aan. Toen we vonden dat we elkaar niet meer konden vinden, toen we elkaar niet meer konden vinden, toen we elkaar niet meer konden Todo, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, Kom